con la directora general de Coordinación Cultural, con la directora también, de la coordinadora del Centro Cultural Medasur, con Dini Calderón. Nuevamente con Dini. Buenas tardes, Dini. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini Hola. te saluda. Hola, Juan Pablo. Hola a todos, todas comandan muy bien Dini, muy bien medio eh, eh, golpeados porque el año 2019 estuvo durísimo pero este también con bueno con la batería vuelta a cargar y con este mucho con mucha esperanza y mucha al algarabía por este año 2020 lo queremos empezar a gastar Dini. sí totalmente estamos creo que todos más o menos iguales pensando en, en lo que se viene bueno en, en, en recuperar un poco cuestiones de derechos y y ahí la alegría, por sobre todas las cosas, ¿no? Estar un poquito más desahogado como para poder, eh, bueno, nada, pensar, crear. La verdad que nos hace bastante falta después de cuatro años bien difíciles que nos tocaron sobrellevar Muy bien, muy bien. Dini, a pesar de que fue difícil, este desde cultura en la provincia, desde la Secretaría se estuvo trabajando, se buscó la manera de, de mantener o de mejorar las relaciones con los actores, con las actrices de la cultura, y también se empezó a dar este desde hace un tiempo esta esta sana costumbre, creemos, de leer a la sombra, Dini. ¿Qué es esto de leer a sí. la sombra? de ¿Y desde cuándo viene? ¿Nos recordás? Y leer a la sombra viene desde el primer verano, digamos, desde el primer verano de la de la gestión, que fue ahí el, el verano del, del, del pase del 2015 al, al 2016. Así que la idea es una idea bien simple, que es... Eh, poder, que la gente pueda disponer de los espacios del Centro Cultural Medasur, tanto los espacios de afuera como los espacios de adentro y eh, para justamente para juntarse a leer es una propuesta para la familia tenemos una batería ahí de libros para para poner eh, disponibles para, para que la gente elija y, hay, y bueno, la propuesta es esto es ir hay y poder gustar los libros y poder sentarse en en un lugar tranqui a, a leer un rato, a leer en familia, bueno, va a estar la gente del área de bibliotecas populares eh disponible también para para leer, para contar cuentos para los más chicos por ahí. Eh y bueno, y, y la idea es, es usar todos los espacios. Eh la verdad es que el, el Medio Azul tiene una zona linda, arbolada, digamos, de, de árboles viejos que han, que han quedado y que está bueno justamente para, para aprovechar la sombra. Y, y vamos a estar también, con en, en unos poquitos días, eh, rearmando la muestra de Ixban, eh, que es un, un ilustrador eh, súper conocido, que estuvo con su exposición en la Feria del Libro y nos la dejó para que la podamos volver a montar en el verano. Entonces ahí también están sus libros, su, su, su manera de, de, de entender la, la literatura a través de las imágenes. Y, y bueno, y tenemos libros para, para todas las edades, para todos los gustos, ¿no? Hay poesía, hay cuentos, hay ensayos, hay novelas cortas, hay mucha literatura infantil. Eh, así que los los y las esperamos para que puedan hacerse una escapadita, digamos, a, a disfrutar de algo que no hay que pagar, es <ríe> básicamente. Muy sencillo. Dini, la verdad es que además está entretenido porque hay distintos horarios para, para poder usar esta sí, posibilidad. Básicamente, eh, digamos, el horario es el horario de mañana, como para después dejar la tarde libre para que las familias se organice con otras cosas. Entonces, entre las 10 y las 12 y media del, del mediodía, y después los viernes, sí, eh, a las a, de 6 a, a, te digo, ¿a cuánto? desde 6 de a 8 de la tarde, eh, hay también, digamos, como para el viernes a la tardecita, hacerse una una escapadita ahí a, a leer, ¿no? Muy bien muy bien bueno van a estar entonces en el espacio de arte en el parque y ahí sí verdaderamente sí. bajo la sombra totalmente en el, en, el, en el hall digamos donde donde la gente prefiera ponerse ahí tenemos unas lonas almohadones, para los que quieran ir para afuera y bueno y los libros como para hacer una escapadita a a leer. En general lo que nos pasa, nos ha pasado otros otros veranos, es que es que va la familia, que van muchas abuelas y abuelos con con los nietos y, y, y llevan un, un libro y, y leen un rato y después siguen en viaje. Muy los bien. Los libros también se los pueden llevar, prestados, digamos, al, a la casa y después eh, devolverlos así libremente, digamos, sin una anotación ni nada, ¿no? Como una, una biblioteca más formal, digamos, sino esto es una cosa totalmente informal muy bien y esa informalidad también por ahí esconde la pretensión de que algunas personas se, se hagan de este hábito que puede llegar a ser maravilloso sobre todo si es compartido el de el de asistir a lecturas o el de compartir lectura no Dini digo porque sí, totalmente porque bueno todos los que hemos tenido la, la enorme fortuna de que de haber tenido a alguien que nos ha leído en algún momento cuando éramos chicos o, o incluso de grandes Eh, sabemos que es hermoso es una sensación fantástica poder tirarte y solamente estar escuchando que alguien te está contando un cuento entonces eso la verdad que es es súper lindo y bueno y además también en esto que hablábamos hoy de, de, de los cambios digamos y de las de los aires nuevos que soplan estamos todos festejando la vuelta del plan nacional de lectura que, bueno, había sido suspendido durante el, el, el gobierno de Macri y que una de las primeras acciones del gobierno nacional fue eh, volver a, a poner ese plan en marcha y ese plan fue muy importante porque fue la, la posibilidad de acceso a los libros de un montón de, de, de chicos que, que de otra manera hubieran tenido difícil el, el acceso al libro, ¿no? Entonces, eh, con ese plan de lectura que se editaron muchos libros de excelente calidad para chicos esos libros circularon por todo el país por por las escuelas básicamente eh, y después también este plan nacional de lectura acercó a los autores a, a, a los chicos de todo el país ¿no? claro eh, este plan que fue... del que hablas es el que fue anunciado hace un par de días no más claro claro en la restitución claro, de un plan este fundamental Claro que son los planes los planes socioeducativoss que tenía el, el, el gobierno el, el gobierno kirchnerista y que bueno todos apuntaban a eh, a cuestiones de inclusión social vinculada a las, las arte ¿no? así funcionaban también las orquestas infantos juveniles digamos había todo un, una manera de, de pensar. El, el arte como, como forma de, de incluir y de ampliar eh, los, los horizontes no y las expectativas de, de las pequeñas personas. ¿no? Se fue estrangulando con el paso del tiempo, digo, en estos últimos cuatro años, Dini, un poco todo eso y se lo fue asfixiando por acá o por allá y veíamos, a pesar de, del deterioro, del gran deterioro económico que, que se produjo, Este, un esfuerzo por mantener estas estas iniciativas y esto de la lectura sobre todo que este en medio del abandono digamos de parte de nación este empezó a surgir como por lo menos una una gestión de una semilla este digo lo de leer bajo la sombra podría llegar a, a trasladarse a otros centros urbanos dini esto esta iniciativa Sí, nosotros Eh, nosotros de hecho bueno, lo que hemos hecho ha sido como paquetes con libros para que en las otras localidades si quieren replicar la, la, la experiencia, lo puedan hacer y, y bueno, y en estos cuatro años vamos la, la parte de, de, de, de educación de, de, del gobierno de La Pampa ha sostenido igual supone que todo el tema de las orquestas y eso, y nosotros Desde Cultura, sobre todo haciendo pie en las bibliotecas populares y, bueno, en, en todo el movimiento de la Feria del Libro, lo que hemos tratado de hacer es, es, es generar algunos espacios para para que los chicos, los jóvenes, los medianos, los viejos, digamos, puedan acceder a, a los libros, digamos, a, la, a la lectura, a esa manera que es como la manera más, Más antigua en eh, o una de las más antiguas en las en las que la, la, la humanidad compendió sus sus no solo sus conocimientos sino sus sus sueños sus sus fantasías sus imaginaciones no los, los libros tienen toda esa, esa carga y y todavía el, el, el libro digamos tiene esta esta cosa de lo analógico de poder eh, sentarte junto con otros. Eh, a, a leer la cuestión del, del, del objeto el poder marcar digamos las, las páginas eh, bueno los los que leemos y subrayamos y todas esas cosas que que nos cuesta más hacerlo en, en, en, la, de en manera digital en ¿no? el formato digital claro en el, el sí, solo sobre hecho todo a de nosotros que somos viejos <risa> el solo los El solo hecho de meter un marcador, ¿viste? Y después encontrarlo a mano sí. a la pasada decir, "Ah, mira, está el marcador puesto acá, yo tenía que seguir este este <risa> tema." Bueno, y claro, la, la, el formato digital es, es otra propuesta que bueno, que también este deberá tener su entorno para para que no sea una una no invitación dini el vemos sí, que el formato digital es súper interesante porque nosotras eh, la verdad que lo que siempre decimos es que los chicos leen más, no es que los chicos no leen, sino que leen de otras maneras, pero que leen más probablemente de lo que de lo que leíamos Yo, cuando su era chica y, y mucho más cuál. de lo que suponíamos cuando empezó todo esto de la era digital Dini porque verdaderamente sí. pensábamos este nos abismábamos con la idea de que no se iba a leer más de que no, <risa> no claro. se iba a leer en absoluto y creo que si hay algo que se ha multiplicado es la lectura no no así tanto por ahí la escritura pero bueno este es un una un análisis pero bien gordo que ha, que hay este con esta cuestión de lo virtual, de lo digital y de lo analógico que era uno o la manera ah. esa de leer. Dini, vemos que hay un calendario interesante este de parte de cultura para lo que va a ser este verano y queríamos que nos contaras si te acordás de algunas de las propuestas, por dónde van a andar y, y qué formas van a tener. Sí, lo, lo que hemos, lo que hemos tratado de hacer es eh, digamos hacer visibles lo que lo que son actividades eh, normales del, del verano en la provincia que son todas las fiestas populares digamos. las casi todas las localidades tienen una fiesta o más de una las fiestas tienen distintas características de acuerdo a, a, a cómo se fue conformando esta localidad o a, bueno, a muchas veces a que tienen que ver con la matriz productiva, otras veces tienen que ver con el tipo de inmigración que han recibido, bueno. Y casi todas estas fiestas están concentradas en enero y febrero. Y entonces, eh, lo que lo que hemos hecho es es tratar de visualizarlas todas juntas para también visualizar lo que pasa en el, en el interior de la provincia, ¿no? que eh, por ahí desde Santa Rosa es es más difícil verlo. Entonces tenemos, bueno, es, este este domingo es la, es la fiesta del, de la danza y la gastronomía alemana en Colonia Varón, eh, después eh, viene la, la fiesta de Reyes en Trenel, eh, bueno, hay múltiples, eh, yo no tengo ahora a mano para leerles pero hay múltiples cantidades de, de fiestas que, que bueno que son lindas que tienen que ver con la idiosincrasia de los, de, los, de los pueblos de los lugares y que y que en general generan todo un movimiento de gente adentro de la provincia ¿no? a, a, a las fiestas van la gente de localidades vecinas eh, que, es, que es un bueno todo un, un otro circuito y también es este eh, un circuito donde los artistas pampeanos, eh, los músicos y los artistas de la danza pueden eh, mostrar lo que lo que hacen, ¿no? Nosotros hemos trabajado bastante desde el, desde el inicio de la gestión para que en esas fiestas haya artistas eh, locales, ¿no? Artistas de los pueblos en los que se hace la fiesta y, lo, y artistas pampeanos, porque en general dice que... La, la gente quiere un, un artista nacional, eh, refiriéndose a los artistas importantes de, de, de, de Buenos Aires, de renombre, de renombre. Sí. Eh, y bueno, y nosotros hemos trabajado para que el, el apoyo que Cultura hace a, a esa fiestas sea para eh, pagar a los artistas campeantes. Muy bien, sí, y, que... y guardar esa popularidad también que tienen estos eventos porque son verdaderamente populares y como vos dijiste, se genera un movimiento en el interior que a muchas y a muchos les llamaría la atención. Sí, sí, hay... hay bueno, a mí que me gusta comer también, sobre todo. Eh, hay un montón de fiestas vinculadas a cuestiones astronómicas que, que tienen que ver con, los, con, los, con las distintas corrientes migratorias y que son súper interesantes porque porque bueno porque es ahí donde la gente muestra como esta memoria eh, cultural que va transmitiendo de, de generación en generación y, y bueno y es un espacio la verdad que hay todo un circuito súper interesante de, de las fiestas en las distintas localidades de la provincia Ahí está. Y empezando por la de Colonia Varón, esta segunda fiesta regional sí. de la gastronomía y la danza alemana. O sea que está especial para ir a bailar, para comer algo bien rico y también bueno, suponemos Dini que habrá alguna cerveza por ahí. Sí, este, imagínate, indudablemente, manes son los los jefes de las cervezas. <risa> son los bueno, los divinos de la zona de nuestra región. Este, Dini, estamos sabemos que en estos son jornadas de vacaciones en realidad y hay muy poca gente con la capacidad y la tolerancia que tiene Dini Calderón como para atendernos a la la tarde siesta, este, pero bueno, antes de abandonarte, de dejarte para que te sigas disfrutando de tu descanso merecido, te queríamos preguntar por el llamado que hay a la preferia de la música, que ya se hizo hace unos días. está Sí, sí, viste que nosotros no estamos de vacaciones todavía, estamos trabajando a pleno, o sea que eh, eh, no, no, no hay problema. No te costó el... tanto entonces. No, ¿sabes? no, no, no estamos estamos trabajando. Bueno. <risas> eh, Bueno, la idea es eh, la idea de la feria de la música surgió por la feria de, del libro ¿no? digamos, por la experiencia de la feria del libro eh, entonces lo que vamos a hacer el 23 de enero que es el día del músico a ser como una pre feria digamos. entonces eh, la idea central de, de, de este espacio está, al igual que en la feria del libro es que se encuentren los los artistas que producen con la gente que tiene espacios culturales, con la gente que hace instrumentos, con los que tienen las salas de grabación, eh, con los que hacen las gráficas para, para los discos. Eh, vamos a recibir el, el apoyo de la gente de INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que va a venir con, con alguna de sus charlas, digamos, vinculadas a los a los músicos y a, y a la tarea eh, profesional de los de los músicos, eh, y bueno, y también estamos trabajando con las asociaciones de, de músicos, algunas de, de muy reciente formación, eh, como para que haya un, un espectro de, de, de voces, eh, y para eso es que hicimos como el, el, el llamado, digamos, a que los músicos, eh, nosotros de ya hace bastante que estamos con, con eso, ¿no? La idea es que los músicos... Eh, poder conformar un registro, digamos, de, de los artistas de la música que están eh, en actividad trabajando, poder eh, lograr que esos artistas músicos se inscriban en los registros del, del Instituto Nacional de la Música también, que puedan acceder a los beneficios del Instituto Nacional de la Música, que que poder, eh, digamos, se inscriban sus, sus producciones en, en Derecho de Autor y en cada Sadaíz, digamos que digamos, que Sadek deje de verse como el monstruo que te va a cobrar, sino como la entidad que es, que es la Sociedad de Autores y Compositores que te permite a vos, músicos, si tenés registrados tus, tus composiciones y si pasás la lista de, de, de los que te toca, que vos empieces a cobrar por esa por esas eh, composiciones que tenés registradas, ¿no? entonces claro. Así que va, Como... va va a ser para muchos va a ser la posibilidad de acercarte y realizar alguna consulta también eh, a, a Sadaiq y a NDA. La... Exactamente, Mira exactamente, vos. para sacarse dudas, hacer consultas, bueno, va a estar la gente de INAMO para para despejar dudas también con respecto a a, a INAMO. El Instituto Nacional de la Música, Dini, sí, para los que no saben o las que no saben, viene realizando un trabajo fuertísimo no en la defensa de, de los derechos de los sí, trabajadores. Sí, de los derechos de, la, de los trabajadores de la música y además de, de la capacitación. ¿viste? Ellos trabajan eh, sobre todo en la cuestión de la capacitación al, a los músicos, en la cuestión de vinculada a las capacitaciones de los escenarios, eh, digamos, a la, los riesgos digamos que se puedan presentar en los escenarios eh, lo que tiene que ver con bueno esto con con de qué manera vos eh, anotás tus tus producciones tienen todo una tarea también eh, de apoyo al al laburo profesional no en específico como por ejemplo eh, cómo escribís canciones capacitaciones específicas vinculadas a lo disciplinar. Eh, y bueno y como como es una un asocia un instituto que está haciendo pie en la hizo pie para su formación en las asociaciones de músicos independientes tiene esa mirada que es la mirada de los músicos ¿no? de los profesionales del, de, del arte y de la música y eso está súper súper bueno. entraron mucho en una valoración muy positiva para, para muchos ahora cuando estuvieron atrás de el, del impulso que necesitaba la ley de cupo no Sí, sí, totalmente. Ellos tienen un, una... Bueno, de hecho, Celsa Mergoblan, que era la vicepresidenta del, del Instituto de la Música, fue también, que fue la artífice de la ley que se creó el instituto, fue artífice de la ley de cupo femenino, estamos en, en la música, y ellos hicieron, ella estuvo como a la cabeza de toda la campaña, y Namo tiene ahora una, un área de, de género, Y bueno, y justamente una de las agrupaciones eh, de músicos con los que nosotros estamos trabajando es una agrupación de músicas mujeres, que es MAPU, que es una agrupación de reciente formación, donde las, las mujeres músicas eh, están organizadas y agrupadas como para poder eh, nada defender su trabajo y poder, eh, poder concientizar de este tema de la ley de cupos, que por más que está la ley, ¿Viste? en algunas ocasiones vamos atrás del atrás del, de del la... carro por más que el, la pampa tiene una cantidad enorme de mujeres músicas sí, sí, sí. excelentes, además sí sí excelentes. hemos entrevistado a alguna de las de las protagonistas de mapu hace poco y la verdad ah. es que está muy bueno porque por lo menos como vos decís muchas veces se venía corriendo de atrás y ahora parece que este salen al cruce Eh, iniciativas que van a cuidar la presencia femenina en los escenarios y que además este están despejando mucho mucho las dudas que había sobre si había o no capacidad, ¿viste? Cómo sí. es el cómo es el mundo sí. del machirulo mundo, de estrechito. De estrechito. Dini, así que bueno, una convocatoria de la Gran 7 para eh, mediados de enero para el 23 de enero es. 23 de enero. La idea es esto es hacer esa preferia y ahí eh, digamos ya tenemos como abierta eh, una instancia de, de diálogo y de de, de comunicación y de, y de pedida de consejos con las agrupaciones de, de músicos pues por eso son tan importantes las agrupaciones porque es muy difícil desde desde el estado voz individualmente como es imposible comunicarte uno por uno con las personas pero al estar las las agrupaciones como en el caso de la agrupación de trabajadores del teatro también y eh, te da como una cierta eh, garantía de que de que vos tenés ahí la voz de un montón de personas y, y bueno y es, es interesante este, este diálogo entonces estamos trabajando con ellos como para como para ver qué bueno, ajustar y afinar necesidades del sector y, y bueno como para hacer esta experiencia de preferia y seguramente van a surgir es como un ensayo, van a surgir eh, ideas nuevas, eh, cosas que no salieron tan bien, cosas para mejorar, eh, así que ahí estamos, estamos oh, trabajando para eso. Va a haber además protagonistas de todo el universo ese que se mueve alrededor de la producción musical, los fotógrafos de bandas, las Exacto. personas, productores buenísima que la... La... la remera ahí está ahí está esa es una, una, una propuesta bien completita Di la verdad es que es sumamente interesante, vamos a seguir a la actividad de la Secretaría de Cultura todo el año, Dini, porque la queremos ver crecer también y queremos este queremos ver que por supuesto se vayan contagiando municipalidades, comisiones de fomento y espacios culturales la, de toda la provincia. La, claro, la idea es, es también esto a ser poder eh, lograr que vengan la gente que tiene espacios culturales no solo en Santa Rosa, sino en otros lugares en otras localidades de la provincia para que se conozcan también dice hay espacios culturales en el interior de la provincia algunos muy bien equipados y eh, digamos, el, el hecho de que se conozcan y que con los músicos y se visualicen va a poder eh, nosotros en nuestra expectativa la eh, generar eh, no sé, pequeñas giras por, por, por la provincia poder eh, circular y mostrar el trabajo que al final es lo que lo que todos los artistas queremos hacer, digamos que nuestro trabajo se, se conozca, que, que lo que estamos pensando alrededor del arte de este pueda difundir, digamos. Y básicamente es eso, plantear una facilidad para la circulación y para la recreación de esas obras, exactamente. Sí, totalmente. Sí. Muy bien, Dini, la verdad es que es sumamente interesante este contar con vos y bueno, no sabía, yo estaba tanteando a ver si era cierto eso de las vacaciones o no, no. pero este me imagino <risa> que para poder tener todo en carpeta hay este en todo caso si alguien se toma un un par de días Este, se van a ir turnando seguramente para sí, mantener además, la guardia arriba. Es difícil, digamos difícil te digo, casi imposible tomarse vacaciones en esta coyuntura, porque es una coyuntura de cambio de gobierno, eh, por más que haya en la provincia una continuidad, pero estamos muy expectantes con el tema del gobierno nacional. Entonces, eh, la verdad es que estamos esperando ahí a recibir las comunicaciones como para empezar a reunirnos con con la gente de los equipos del gobierno nacional para para poder trabajar juntos Muy, que bien, que muy no bien, hemos jodido. Muy bien, muy <risa> bien. bien para articular y arrancar a trabajar Totalmente, con naciones, sí. <risa> como sí, como sí. dando como dando vuelta a la página, Dini entonces. Totalmente. Esperemos okay. que eso ocurra dentro de poco nomás y que las novedades este dejen ser dejen de ser del corte que venían siendo antes que era bueno, recortes, recortes, recortes, recortes, una película que se repitió. Este, eh, no, no, hasta... tenemos, tenemos mucha mucha esperanza de que, de que va a haber otro otro diálogo. Eh, hay veces que, que no, no, no es tan importante la cantidad de recursos, sino de, digamos, no es tan importante el, el dinero específicamente, sino la posibilidad de, de diálogo y de circulación de, de personas con sus, sus saberes eh, eh, girando por, por, nada, por el país, intercambiando situaciones. Muy bien, muy bien, muy interesante eso, Dini, ¿eh? Así que no, no siempre necesariamente pasa por lo presupuestario, sino por las posibilidades reales de, de hacerla mover a la, a la cultura. Exacto, por supuesto. El presupuesto es importante siempre, pero, pero, digamos, pero hay veces que por más que tengas presupuesto, si no hay una disponibilidad de diálogo y, y una posibilidad de intercambio, te, te quedas en un mundo pequeño. Exactamente. Dini Calderón, muchísimas gracias, espero que no se nos ha quedado nada en el tintero y, este, bueno, próximamente volverá a sonar ese teléfono, Dini, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, Bárbaro, ahí estamos. Perfecto. Disponible siempre. Que tengas buen resto de la jornada, sí. Dini, gracias. Bueno, Bárbaro, un abrazo. Chaucito, Hasta chau. luego. Ahí estábamos con la subsecretarias.